Levanto un pinche baño y luego me pongo a forjar como ese de las rolitas que anda sonando por ahí. Ahí traigo un scar, también tengo un lanzallamas y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ahí prenden un cigarro de hoja. Vengo escuchando corridos pero más el motorola. Ahí me está marcando la morra. Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola. Miren no se asusten si traigo los ojos rojos pasa mi troma al boro Porque este pinche perico no se baja por sí solo con el compa mar Tomándome un whisky el bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La Magis y la CH y a todos los demás Que estamos para sumar Aquí no existe el bestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la casa.